¿Dónde está nacido el profeta? El profeta nació en la Meca en el año del elefante, en el primer mes de primavera.